Bueno, pues buenas tardes otra vez. Podemos estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas tardes de nuevo. Y esta vez os traemos a Mateólica, en directo. En directo, Mateo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estáis? Bien. Bien, bien. Bueno, gracias por venir aquí, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien, bien. La vida va bien. Vamos haciendo cositas. Van saliendo proyectos y historias en cuanto a música. Eso es bueno. Y el resto, pues también, no me quejó, no me quejó. Eh, estoy... ...mirando atónito la situación social que nos invade... ...pero eh, bien, bien, todo todo va correctamente. Yo tengo una pregunta, tío. ¿Dónde, Venga, ¿Dónde salió el proyecto este de meterte tú con la guitarra? ¿Dónde saliste? Esto salí, esto salió de, de, un, de, una, de una cloaca que, que había allí en la, en, la, en, la, en la Trinidad... ...que era donde ensayábamos con los grupos cuando teníamos las bandas... ...y teníamos el colectivo de la madriguera... Y allí tenía yo la banda Estoy que estuvimos ahí rulando nueve años, y en el 2007, sí, el 2007 fue, en una nid de ánimas, de estas que, que se montan, pues se montó una nid allí en, en la Trinidad, en la calle La Fosca, y a partir de, de montar aquello faltaba gente, querían que tocaran grupos que estaban empezando, grupetes nuevos que entraban en, en el local, La Madriguera... Y salieron dos bandas y faltaba algo por rellenar, yo estaba organizando un poco la movida y dije, hostia, yo hace tiempo que tengo unas canciones ahí que no las llevo para la banda, igual me animaría a tocarlas con la guitarra y entonces dije, a ah, tomar por saco, voy para allá y me las canto <risa> Sin pensarlo casi. Sí, sí, me fui para allá y dije, venga, yo ponme, eh, me monto aquí y, y lo hago. Y ahí empezó la historia. Una historia que empezó con, con mucha pena Porque era eh, Era desolador el ambiente Porque había un <risa> frío que te cagas Habían solo 10 personas y, y estaban escuchando dos y, y bueno Yo con la guitarra allí mirando para abajo Y hostia que chungo esto no es tan fácil como pensaba yo Salir y con la guitarra solo Y fue un poco pena Lo que pasa que después a partir de ese ya Justo se fueron enlazando varias historias Donde creía que se podía meter la, esta película Y... Y bueno, ya empezamos y hasta hoy ya cinco añitos y de puta madre. Joder. La verdad que vuelos a full y, y la gente, hay vuelos, bueno, cuando vas solo, te lo haces tú o no te lo va a hacer nadie. Entonces, o sale bien, o sale mal, pero no me quejo porque está, está muy guapo y siempre sacas algo nuevo y la peña responde mayoritariamente los conciertos ahí bien. Y, y luego yo que ya empiezo con alguna cosa, alguna movida personal, o alguna locura mía que me entra en el momento cuando veo algo y ya, ya está, está, está muy bien. Ya me habéis visto vosotros también. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Yo recuerdo una de las primeras veces que te vi, que fue en el, el anfiteatro que hay al lado del Ateneo. Sí, de sí, sí, sí. Que tocabas con el Mariano que iba vestido de novia en aquel concierto. Sí, el Poco del Organillo tocó. Sí, era aquel estaba mi hermano tocando la sí, batería, es porque alguna época de mateólica que... ...que engañaba a la gente... ...entonces engañaba a mi hermano... ...y engañaba, y engañaba al bajista de este catrino. ...entonces para que se engañaba... ...para que me hicieran de soporte... ...porque después de la primera experiencia de él solo... ...dije, hostia, qué putada... ...tengo que ir con alguien... iba y a acompañaron... ...lo que pasa es que solo los pude engañar... ...un tiempo... ...después ya no se dejaron más... ...y entonces tuve que tirarme solo a, la, a, la, a, a las calles... ...bueno, pero ha salido bien, ¿no? Ha salido bien, ha salido sí, salido sí. bien. sí, sí... ...hasta pues en Canarias, coño, ¿no? Hombre, yo lo que decía... ...yo el año pasado, el 2011... ...que fue igual el año sí que he tenido más, más, más conciertos... ...que pensaba... ...joder, pues ir tocando aquí y allá, ¿no? ...poco a poco, como como vengo haciendo siempre... ...de tocar en algún garito, en una casa ocupada... ...por tal movida de autogestión... ...una movida solidaria... ...que es para lo que mayoritariamente siempre estoy metido... ...pero, hostia, al final con los contactos... ...y con la gente que hablas y que te ven un día en un sitio... ...pues me he visto este... el año pasado, fue... Eh, ...me vi, hostia, pues yendo a Galicia... ...a Canarias... Eh, y haciendo concierto ya saliendo un poco de Cataluña ¿no? Que eso lo también estaba O sea guapo. que hiciste como una gira por España <risa> sí, Bueno, bueno no, sí, sí, sí, sí, sí, sí Era dos en Galicia y uno en Canarias hacer <risa> una camiseta, ¿no? Tres bolos Pero sí, bueno, bueno. Lo, lo guapo fue eh, Salir, aunque fuera yo que sé Ya del, del, del estar radio de Barcelona no sí. Que por Barcelona Sobre todo en Ubarris, que es la zona donde, donde Me muevo más Y la guapo fue salir de ahí y hostia, decir, hostia, bueno, pues ahora me sale algo, yo qué sé, aquí mismo en Terrassa. Eh, me voy a Hospitalet, me voy a tal pueblo, pero es que ya me sale fuera, ¿no? Entonces eso estaba, estaba guapo. La verdad que un tío con la guitarra solo lo podías mover... A cualquier lado. O sea, que creo es, que es, yo creo que es, es muy fácil y se puede mover muy bien. Lo que pasa que a veces, claro, no siempre tu música encaja en ciertas historias o en ciertos sitios, ¿no? También, o sea, ¿sabes? Hay que buscarte... Hay que buscar las cosas pero y... como cualquier tipo de grupo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. La, la música al final, eh, cuando estás metido en una banda o tal, tienes que buscar tu público, tu ambiente, tu gente, porque es la que te va, la que le va a molar la historia. Y yo solo con, con solo con así de cantautor con mateólica, me he tocado papeña pa, pa, pa, pa que que la peña decía, pero ¿este quién es? ¿Qué hace aquí? Qué, rollo de, qué pena, más, esto es la pena más grande del universo. Y decir, me piro, toco tres temas y me voy Y de hecho, a veces que lo he hecho, he tocado seis canciones y me he ido porque digo, no tiene sentido esto, aquí no, no estoy mal Y otros que era rollo de... de estarte ¿no? aquí todo el rato, ¿no? Y decir, pues tampoco, me voy <risa> ¿Y Yo por qué le <risa> una guitarra como instrumento en una armónica o cualquier otro? Porque la armónica empecé, pero... pero era... era ah, no sabía que habías empezado con una armónica era, era muy complicado Eh, probé lo que era todo el tema de viento gallego, gaita Y dije, esto es muy difícil Y me decidí a la guitarra, que no lo que ya venía tocando desde de siempre <risa> Y dije, ya está A full Pero siempre he tocado, con la con la cuando ya tenía el grupo, estoy que también era la, la voz y, y la guitarra también uh -huh. Y ya estaba, me iba de, bueno, es que iba al callo, o sea, de puta madre o sea, ¿Cuántos años llevas tocando desde cuando llegó una guitarra a tus manos? Una guitarra a mis manos llegó cuando tenía 16. Me monté la primera banda cuando tenía 18 años, que se llamaban los Mirlos Etílicos. Luego se quedó en Mirlos. Y hacíamos versiones, bueno, de versiones de Escorbuto, de Barricada, de Loquillo y los trogloditas, que, claro. que nos molaban bastante. <risa> <risa> y teníamos unas mezclas guapas, ¿eh? Unas mezclas de la hostia, aquello porque también el cantante le gustaban también Héroes del Silencio, y entonces sonaba Historia Triste y sonaba una de héroes, y de repente la peña de los conciertos decía, pero estos hijos de puta ya están haciendo. <risa> pero creo que éramos los más punkis porque ponen los huevos a hacer eso. Ha hecho por esas dos películas, y, y, de, y bueno, sí, eh, con 18... 16 llegó la, me empezó a tocar la guitarrita, y con 18 ya me monté me monté la primera banda, y luego ya vendría toda la movida de Sticky trino hasta el 2010. Y ahora ya, pues, solo con, con esta historia, ¿no? ¿Qué objetivo no, no te marcaste cuando empezaste con esto? ¿Con la historia en solitario? Sí. Ni, no, ninguno. Fue, eh, me pongo con la guitarrita, tengo temas que, que no van para la banda, empiezo y toco. Eh, claro, una vez se acabó la banda en el 2010, yo empecé con el legal en el 2007, claro, eh, al acabar con la banda, pues... Claro, a la hora de hacer actuaciones, pues ya no tenía más. Era to totalmente libre. O sea, ya, joder, movía a donde, donde sea. Entonces empezó la, empezó la movida, eso es lo que he comentado antes, el 2011, que fue el año, el año pasado. En sí. pasado 2010 acabo, la, acabo con el grupo y joder, había algunos conciertitos por ahí que iba haciendo. En el 2011 empiezo, eh, ya me quedo sin banda y estoy con la guitarra solo, solo más que la una. Y fue cuando ya empezó toda la movida. Por eso tenía tantos conciertos y fui a tantos sitios, porque... Si hubiera seguido con la banda seguramente se solapan las cosas y yo hubiera preferido tocar con la banda, ¿no? ¿Eh? Y, y nadie el objetivo ninguno. Fue fue el rollo de, bueno, toco, voy haciendo y, y tengo ahora el objetivo que me marco ahora mismo, es grabar por pues, las canciones eh, claro, que tengo CD. en un CD, ahí, plasmarlo en un CD y así poder buscarme también más, más cosas, ¿no? ¿Dónde te gustaría tocar como sueño? ¿Algún festival? Aquí en Rayo resaga. Hoy oh. es <ríe> un sueño <bonito>. cumplido <ríe> prendemos por ello <ríe> Hombre Hostia, yo qué sé Mira, yo sueño así Mira, tampoco ninguno es. El sueño es que, que, que tenga bolos Que me salgan cosas Que la peña cuente con la música siempre, ¿no? Ir haciendo Y que la peña pueda escucharlo Y que la peña lo, lo escuche Y se quede con las letras Y que, y que la gente vaya un, a un bolo Y lo aplaude y tal Porque festivales así y tal, es que da igual, ¿no? No sé, no... Un tío con una guitarra es súper chungo con el arte en esos sitio. Yo he tocado en escenarios donde había dos bandas de punk rock o tres, o yo abría o yo era el segundo. Y claro, hostia, pues por, por, por muy bien que te, que te salga o, bien, o mucho que levantes a la gente, la peña cuando escucha una banda batería bajo guitarra es que esté llena. Un tío con la guitarra, no, no, pues sí. No, diferente pues... música también, porque sí, no. me mola verte en el escenario igual bueno que vaya solo <risa> igual porque yo el concepto así de, de cantautor pues no es el cantautor así que va con la canción joder que cuando dices cantautor te viene a la memoria popa pues paco Ibañez, eh, todo, todo lo que el raymond todos los cantautores sí. de la posguerra todo esto no la y claro toda la movida aquella pero él es un cantautor así más punk y entonces yo claro yo rasco la guitarra le meto chicha y es otra otra movida Pero, claro, cuando tocas... Con, si todo tocaron es que con, en un escenario con bandas, las bandas son las que... Joder, es que hasta yo, ¿no? Si tengo colegas que se dedican también, que hacen con, conciertos, y voy, lo escucho, me mola un montón ver a Pedro Batalla, me mola un montón ver al Poco del Organillo, me mola ver a, to, a toda esta peña. Pero, claro, al final no, es como inevitable ver a una banda que toca y, claro, es que ya te llena, te llena un bajo, una, dos guitarras, un cantante, ¿no? A veces es difícil. Pero, bueno, que yo ahí voy, que a mí me llaman y voy y me, y me la lío, y me da igual. Es que realmente a la que mencionas estos dos también cantautores, ¿puedes llamarlo de alguna manera? ¿Al Pogo y al Pedro Batalla? que pues sí. habéis formado una buena liguilla, entre comillas, ¿no? Sí, esto, yo, sí, sí, fue conocernos y fue un, es una guerrilla musical ya esto. O sea, esto, <risa> el concierto de ahí en el Teatro de la Trini, de los cantautores también, también estaba el Pato, el huracán cordobés. Y bueno, de hecho la idea, un poco, cuando lo, cuando juntamos lo del teatro, era montar, bueno, montar un colectivo de cantautores de Peña que va con su guitarra, con su teclado, con su trompeta, da igual, eh, haciendo canción un poco reivindicativa, un poco criticando el sistema actual y poder hacer un colectivo que se llama rompiendo cuerdas que en, está ahí, no acaba de arrancar pero está ahí y, y a ver si lo arrancamos guay y hacemos más cosas. Ole, ole. Bueno se llama rompiendo cuerdas y otras cosas, porque está el Mariano con su con su teclado que. No, no, claro. Claro que sí. Obvia, cuerda, un órgano, ¿no? <risa> bueno, que se cambia un órgano, <risa> a, que se cambia un piano de cola. Lo podemos decir. Y... Sería curioso, ¿eh? Al poco con un piano de cola. Hostia, sería genial. Sí. Hostia, Se me va a proponer. De manera, un piano de, de, de estos de cola y vamos a flipar. Quería decir, ¿te escuchamos algún temilla o algo? Antes eh, de continuar. Claro, venga, ¿cómo va? voy a darle un guche a. <risa> a Lissostar y. <risa> pues que no va a tocar, que no para tocar. Pues bueno, mira. Eh, el programa. Aprovechando que, que mañana, bueno, es que cuando se emita el programa no va a ser maña, no va a ser el día, pero bueno... la semana pasada. La semana pasada, estamos a jueves, eh, se va a emitir un jueves, pero el jueves en el cual lo estamos emitiendo hoy, que es día... 17. 17 pues mañana hay... <risa> va a suceder lo de mi concierto en el lavabo, en el distrito de Nuevo Barris, para tocar un poco los huevos a la fiesta del sí, distrito. Sí, no a nosotros, ¿no? ¿El? ¿Él? ¿Ahora mismo? O sea, estamos en el futuro. Sí, sí, o sea, vivimos en el futuro. No me han detenido, todo, todo ha salido bien. Puede ser lo último que hable... Puede ser el último... Mateo. Entonces, como la historia era lo del concierto, eh, bueno, no sé si habrá salido bien o mal ahora mismo, cuando estoy escuchando esto, pero voy a tocar una de las que tenía pensadas tocar allí, ¿vale? Y la canción... se llama... Eh... Un minuto para respirar. La compuse para dar un poco de por culo al distrito cuando decidieron cerrar el casal de Llovas de Prospe, cuando decidieron meter esta política ya súper represiva y, muy viol y ya creo que violenta a la hora de, de, de dictaminar sus leyes, que es como con, con, mucho, con mucha violencia ya. Y también cerraron el casal del Tres Vueltas Rebel, también cerraron el taller de bicis de los viciosos, Y bueno, una detrás de otra, entonces me salió este tema que era un minuto para respirar, que viene a decir que es lo único que nos van a dejar ya, ¿no? Entonces el tema viene a hacer así. hacer un, dos, tres sí y... Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar... Me no han hecho quedarme ciego, solo las canciones Fueron un camino abierto, el mundo que piso Siempre fue un producto muerto, lleno de sanciones Si te ven algo despierto Un minuto para respirar, un minuto para respirar Un minuto para respirar, un minuto para respirar Llenaron las calles uniformes con motores De huelgas de hambre, de cámaras y controles robaron el Sin dar más explicaciones, no hay más intereses que los que aplica recortes Un minuto para respirar Un minuto para respirar Un minuto para respirar Un minuto para respirar ¡Oh! Este es el bajista que está aquí conmigo Bajo Fender Traste <risa> Y dice así Cuando todo explote, no estará tan mal, ver como volamos sin ser menor de edad, seremos amables con la situación. Los privilegiados pasen de dos en dos. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, ah. un minuto para respirar, un minuto para wo wo wo wo, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, y un, minuto para wow, wow, wow, wow. un minuto para respirar. Y ese es el tema pues, ole, Sí, sí, guapo Gracias, gracias Aquí ponen aplausos Aquí hace... <risa> <risa> <risa> Dale, <a> aplausos <risa> O sea, pues Para el casal de yovas. Esto que fue en el año 2010 Septiembre, ¿no? Eh, Puede ser o por ahí, ¿eh? No mucho más, ni mucho menos, ¿no? No, fue... Yo, más, lo te, yo lo tengo muy reciente, más, ¿no? pero es que sí. también tengo reciente... 2006. <risa> <risa> eh, sí, fue... fue... Hostia, Quizás algo joder, más, ¿no? Pues quizás algo barracas, más, ¿eh? Quizás algo ya más. Ya llevan ahí haciéndose de su tiempo, ¿eh? Que se han tirado su tiempo en las barracas aquellas. Ya, por eso, por eso, más o menos... Hostia, pues igual 2010 o así, hace un par de años, que fue cuando le metieron el sablazo, de una manera ilegal ahí, a saco, remodelando un una sala de conciertos que cuando la remodeló el ayuntamiento se escuchaba más todavía. Sí, que la querían sí. sonorizar y... Que costó no sé cuántos Bastón. miles de euros sí. y hicieron ahí un, un, un robamiento guapo, guapo. Y, y así ha sido, o sea, es que ha sido así y en boca Pim, de todos si está. Pim, ¿Qué te iba a decir? Antes que hablábamos de escenarios ideales para tocar, ¿con qué banda te gustaría compartir el escenario? Hostia. ¿O cantador Oye, o... o artista? Hmm. Yo qué, sé? estoy estar día. muerto, ¿eh? A mí, ¿sabes es qué me gustaría a mí? A mí me gustaría ir a un, a un festival de estos de los cojones que montan en Barcelona de cantautores, el Barcelona Sanso estos, pero sí. no porque no no quiero ir para porque me llamen y voy yo, hostia, soy más guapo que nadie, voy allí canto con todos los cantautores nuevos de la, del año, o todos estos que salen, ¿no? Me gustaría ir para para boicotearlo, pero desde el escenario. Ajá. ...o hacer, hacer alguna mierda de estas... Eh, ...también he pensado muchas veces en ir al, al... festival este que montan en la Barceloneta... ...el burkers Festival este... Ah. ...que... ...no, que van grupetes así... ...y ir en a... ...yo sin apuntarme o hacer cualquier mierda... ir y... ...y meter caña, ¿sabes? ...porque yo creo que... ...todos estos festivales... ...van cantautores que han estado tocando en sitios importantes... ...o que están reivindicando ciertas cosas... Y joder, tío, que, que la peña cuando ve ahí, entonces se calla, se autocensura, se, o los censuran eh, en la dirección de, del festival o tal. Entonces sí. hay ciertas cosas que no cantan o hay ciertas cosas que no dicen. Y yo creo que es el momento perfecto para decir ras, ras, sí, ras, más ras, gente ras ahí soltar escuchando. ahí. Entonces, no por, porque me guste, porque me guste pero, pero sí para decir, hostia, pues si tuviera la oportunidad de ir ahí, es que iba a, a cantar lo más bonito que tuviera para pa, pa dar, pa, pa dar un poco de candela, ¿no? No sé. A veces también he, he pensado en coger y grabar dos rumbas, super rumbas de amor o si sea, a mol, vina, vina no, ya vina vine, ja, para aquí, pa aquí miren así y llevar los castings estos que hacen para tocar en la calle, que sí, en Barcelona, sí. que tienes que hacer un casting por ser pobre. Pues hacer un casting de estos con la más mierda más gorda. Y cuando me den el puesto para tocar en el en, ¿no? en en punto de la calle o en el metro, de música al metro, esto es, pues ir y hacer las canciones, o sea, no tocar Ullas. eso, no tocar, eso. Claro, lo tocar que mola, canciones sí. chungas. O directamente no ir ahí, ir un día ya y ponerte en cualquier punto de, de, de, de, de, de la Barcelona o del metro y hacerlo, ¿no? Pues esto es, no tengo Existe tengo la ahí. trampa de aquella de que si te vas moviendo no es estacionamiento, por sí, lo tanto no es tocar la calle. Sí, bueno, entonces me voy a coger y me voy a poner en un pasillo de su <risa> vueltas para arriba y para abajo con la guitarra, y a ver que me digan. Me estoy moviendo, me estoy moviendo, jefe, me estoy moviendo. allá ya está. Sí, sí. Pero sí, y, y, con, y con grupos, que has dicho antes lo de... Que si me molaría tocar con algún grupo. Hostia, pues a mí me molaría un montón poder tocar un día con, con el Evaristo, ahí, con... con claro. Ahora con Gatillazo, pero, pero más ya por conocerlo al tío, ¿no? De, ¿De qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¡Pum! Te toco una <risa> canción y la cantas encima <risa> Cualquier mierda de estas Así, con, sí, con gatillazo Y, y hostia les me Endacarys Muertos, tío hostia, sí, hostia, los tengo ahí yo vamos, que mm -hmm. Para mí es lo más punky que ha salido Igual mucha peña le puede parecer que no, ¿eh? pero joder Yo creo que la peña está un montón de años tocando, tío Y, sí. eh, y, y encima El último disco se llama Crucificados por el Antisistema, o sea Es que es genial, o sea Se cargan a tamar por culo todo, o sea, ya está, y que le digan lo que quieran. Estuviste, ¿no?, cuando vinieron al barrio. Estuve viéndolos y estuve tocando, porque tocaba con este que tenía yo ese día, con la banda que tenía. Entonces tocamos, fu fu fuimos nosotros los primeros, me acuerdo que después tocó Igitaya que era un, un, una peña de un grupo de gracia, que hacía escapún casi también. Luego tocó le Mecaris Muertos y al final Answer que hacía el hardcore, así en catalán. Y fue, vuelo, vuelo, vuelo guapo. Creo que Oye. fue el que venían con el primer CD <risa> y se lió parda ahí. Estuvo sí, sí, hubo puro, un montón de no. peña allí. Se sí. si pues, hubieron sí. hasta casa y lacrimógenos y todo. Ya recuerdo. Hostia, sí, porque hubo una la movida la ahí, la ¿no? Hubo, de, esa. De, hubo ahí... La pelea y no pelea. Sé quién lanzó... Sí, pero hubo ya... Ya luego hubo un momento ya más serio, ¿no? Ahí más, se <risa> montó, se lió un poco. Ahí la está Caris, pe... sí. cuidado. Se montó ya un pollón ahí después y una pelea y toda la hostia, pero bueno. Hablando así sobre eso ¿tienes alguna anécdota al curiosa? Aparte supongo la semana pasada ahí en el lavabo y tal. Eso tiene que... Fue muy guapo. <risa> Estuvo de puta madre, un montón de gente. Un sistema sonido de la barra Hostia, así que me haya pasado con, con Mateólica. Hostia, O bueno, pues cualquier grupo, así algo para explicar. Con, mira, con... con eh, mateólica... Anécdota... Eh, dos, que, no te, que son como... Como como la noche y el día, ¿no? Toqué... Una vez toqué aquí en el Turó de la Peira... si sí, fue el Turó, ahí, en el Casal de la Cosa Nostra, creo que fue... Que me llamaron ahí para tocar, ahí... La, fue con el Pogo del Organillo. Sí, cierto. ahí estuve, creo. Sí. Sí. Sí. Y toqué yo primero. Hmm. Toqué yo primero y, bueno, la, la, la gente que se, que estaba por allí, la población así, era en su mayoría así de gitana y tal... Y claro, hostia, subo yo, me pues, veo una guitarra española y dicen, hostia, qué guapo, ¿no? Y cuando empiezo, no me toca respirar! La gente está ahí vomitando ya. Y tal, me puse a tocar y claro, hostia, se fue todo el mundo y llegó un momento que estaba tocando para, para el técnico de sonido y el colega, ¿vale? Y estaban delante el Moro y el Sito de la banda Los Morositos, que también tocaban ese día los dos, aplaudiéndome. Y me vi que, hostia, ¿qué hago? ...y el técnico me decía... ...toca otra si quieres... ...pero rollo por... por, por, si por pegar tu ¿no? ensayo... ...toqué... ...creo que toqué... ...no me acuerdo... ...pero toqué cinco canciones o seis... ...y me... ...y me... ...y me fui... ...y dije ya está... ...yo no tengo nada más que más... <risa> algo <risa> aquí... ...lo bueno es que cobré el bolo y todo... Fue, Hostia, fue, a veros. Fue, mira. ...y después... ...tuve... Eh, ...un concierto... ...hace poco... ...este año... ...en Tarrasa... ...que fui... A, ...me llamaron... ...así me contactaron para... ...para tocar... Y celebraban lo Eran, eh, hostia... El séptimo aniversario... Y si me equivoco me daron una paliza... Séptimo aniversario creo que del Casalet... Del Casal Autoyestras de John Bernay... Y toqué, fui para allá... Y bueno, joder... Eh, empecé a tocar encima de una mesa a pelo, eh... A tocar a pelo... Empecé a tocar... Y al segundo tema... La peña tiró las, tiró las... Quitó las mesas... Las sillas... sería un poco de la hostia... Todo el mundo bailando, tirando la birra... Y, y que no me iba yo de allí Y empezaron a liar un pollo que yo decía, hostia, yo me quiero quedar aquí a vivir y tocar siempre aquí, y a mí, de no lo demás, y que si quiere venir alguien a verme de cualquier punto, que venga aquí. Fue en la leche, fue como un poco la noche y el día de en cuanto a conciertos, ¿no? De decir, joder, lo bien que buena cosa y lo, y lo mal que ha ido la otra. Pero es lo que decía antes, que también me, es depende de dónde te metas, ¿no? Si si aceptas ciertos vuelos, pues sabes que a lo mejor te va a tocar pues, ya sé que aquí nada que rascar. Y otros que la peña se va a sentir más identificada con tu historia, con lo que cantas, con lo que tocas y todo, ¿no? Y en Toro de la pena pues pasó que no había nada, ningún feeling, porque no había nadie tampoco. Y, y allí, pues sí que había una... Joder, pues Peña que está ahí ocupando de hace un montón de tiempo, eh, Peña que se le ocurra un montón ahí en terraza que hacen un trabajo flipante y, y un saludo desde aquí, si nos escuchan, porque es Radio Resaca llega a todos lados. <risa> ...hombre, la policía seguro que nos escucha, eso seguro... Sí, sí me está pues, alerta. ...un saludo a toda la peña... ...el lavabo, no me pillasteis... <risa> ...sigo aquí... ...sigo aquí, sigo... Pues ...es como decías antes, ¿no?... ...realmente, si comparten tu proyecto... ...y tu música, te seguirá más el peña, la peña... Claro. Más, ...te seguirá más el público... ...claro, sí, sí, eso siempre, ¿no?... Que... ...lo guapo también mola cuando alguien que no que no es para nada, nada... ...que viene, que es totalmente de otra, de otra historia... que ...de otro ambiente, de, otro, de otra manera de hacer en su vida diaria te escuche y te diga, oye, tío, qué guapo, tío, va Eso sí que mola, tío. ¿No? Porque yo sé que a colegas, ¿no?, están en el mundo del punk o tal, igual les puede molar esta historia. Les, les puede molar, porque te puede molar mucho tipo de música, ¿no? Pero que te venga alguien a lo mejor que, te, que no tenga nada que ver y te diga, oye, pues que me lo he pasado bien, o que, que, que, muy, que muy guapo esto, pues, pues joder, dices, ya yeah, ¿no? Igual este no escucha más en su vida nada de esto, pero hoy te ha molado el rollo que te Ay. he metido, ¿no? Eso está, está muy bien. Un grano de arena ganado, tío. Sí, sí, no, eso yo cuando me ha pasado alguna vez, también, no sé, gente, pero de todas las edades. La, ahí cuando toqué la, la rimaya, que por desgracia la desalojaron hace poco, mm. pues estuve tocando allí hace poquito también y venía una peña de Italia, un coro de anarquistas, y toqué yo primero y un hombre mayor que estaba allí sentado, que estaba ya por ahí, con la mujer, me pidió hasta el teléfono, porque para... Por, porque le había gustado y, y la posibilidad de ir a tocar en, en el cap, en un cap de hay en Samboy, que también están en lucha, bueno, como todos, ¿no? La sanidad, para, para que no lo cerraren y me invitó a ir a tocar, ¿no? Y, joder, que la peña que igual, yo qué sé, yo entiendo que no hubiera molado el coro canciones revolucionarias, todas en coro con bien cantado, de puta madre, ¿no? Y llego yo allí a berrear un poco, así, y el tío dijo, me he pasado muy bien, y dije, pues vale, tus huevos, vale, vale. <ríe> perfecto, y encantado de la vida. O sea, sí. ¿Qué te voy a preguntar? Ahora una pregunta un poco así, songuilla Cuando yo digo es Sky, ¿qué se te pasa por la cabeza? A ver, cuando dices es gay pues a ver, no... Eso es un sitio donde tengo yo las canciones registradas, donde pago religiosamente cada mes cada mes, cada mes y donde me gustaría, ves, ahora la pregunta antes, tocar mucho, mucho, aunque diga que ya no esté allí, eh, con Ramoncín, ¿no? Y tomar la de canción de eh, litros de alcohol con mi veras, mujer. Era genial. <risa> Las GAE, las GAE, pues una puta mierda. Tendría que ser ex-GAE. Eh, bueno, mira, la verdad que nunca he estado muy, muy enterado de la de, de la movida en sí. Eh, que han robado todo lo que han querido, está claro. O sea, pero no mogollón. Que artistas que un día fueron, hace años, disco de oro tal, que se pongan ahí a favor, pues normal, porque están pillando una pasta, que flipas. Pero que hoy en día es que tendría que desaparecer una cosa así, ¿no? Es que, ¿qué sentido tiene tener un Asgai? Derechos de autor. No me jodas, tío. O sea... Es que te, son cosas que no lo entiendo. Y encima, hoy en día, con todo lo que es la revolución eh, tecnológica, y, la info y de de internet, internet eh, sí. y todo esto que conoces grupos de Rusia que hacen rigi y grupos de Jamaica que hacen heavy metal... Eh, pff, yo qué sé, ¿no? Es que hay tanta información que que si quieres vas a copiar lo que quieras, o es que no sé, es que es un, sí, muy y que absurdo. que aparte tendría que ser un honor, como me están copiando mi música porque soy un ejemplo, ¿sabes? No sé, es un, es un... No sé, no sé, tío. No sé hasta que... Es que es una... Yo creo que... Que como muchas cosas en la vida, esto ya se ha quedado... obsoleto, oh, pues vale, ya está. Ya está. Se hizo un día por la, para defender los derechos de autor, de que yo he escrito esta canción, es mía, y quiero que se respete y tal, que nadie me la copie, pero es que ya está, o sea, es que ya fue eso, ya, ya fuera, tendría que desaparecer, no le no encuentro ningún sentido de que, de que exista no, no, es que no no, no vamos, que me la suda mucho <risa> y luego ¿dónde te ves de aquí unos años musicalmente? ¿así a largo plazo muy largo o de aquí a dos años? Cuatro? yo que se ponemos cinco, cinco años, sí, cinco años. Cinco, por decir un número volviendo aquí a la radio <risa> a y poco. antes si quieres ¿eh? no te vas a esperar tanto Eh, pues no sé, tampoco ¿eh? no no no hombre ¿para qué no vamos a engañar? yo toco la guitarra, voy tocando por ahí me gustaría pues, pues poder un día decir, hostia, pues yo voy tocando la guitarra por arriba y por abajo sin pretensiones ninguna, simplemente de poder decir mira, gracias a que toco la guitarra y voy cantando, pues tengo para, para tomarme una cerveza, tengo para comer cada mes y tengo para, para, pues para mantenerla con mi casa y ya está, lo que quiere cualquier persona del mundo buscándose un curro o lo que sea, ¿no? Pues eso, ya está. Nada más. Y si dentro de cinco años estoy así, vengo, ponemos entre, esta entrevista y le digo, que será cuando haya salido de la cárcel por haber grabado, por haber hecho el volverle en el distrito? Y entonces decir, ¿qué va de y de estos cinco años? Pues ya ves, aquí estaré eh, tocachas, de las pesas, habré he hecho. Claro, te se en una leyenda, ¿eh? ¿Eh? Claro. Músico no leyenda, se... eh. Sí, Imagínate, sí. o sea, en la última entrevista de Mateo en la radio que resaca. Escúchala, y se hace el CD o se vende. La semana <risa> que viene estarás estará <risa> en la cárcel la semana que viene. Claro, esto ya es el futuro, esto es increíble. Qué sí, fuente. sí. Que tenemos un DeLorean aquí metido y vamos para arriba y para abajo. Quiero, no, cabrones. Si nos quieres tocar algo para comparar de aquí a cinco años y ahora. Vale, lo que voy a tocar dentro de cinco años. Te la voy a excusa, No, ya, no, sí, ¿eh? por meter una canción así. Venga, vamos allá. de los huevos eh, voy a tocar una canción he tocado Un minuto para respirar que era un tema dedicado al distrito de Nuevo Barris y pues mira voy a tocar una canción que se llama Bienvenidos a la muerte eh, es un tema que que bueno salió es un tema que salió en una época en la que había un montón de de gente que llegaba para las costas ¿no? de, de África en, en las pateras, en, en lanchas o como pueden los pobres, acercándose a las costas andaluzas y, y fue una época en que salieron muchas, muchas noticias seguidas eh, sobre, bueno, que no paraban de llegar gente de, de allí, que era muy triste y a la vez fue aquella época que salió todo aquello del también de... ...la imagen del rey que estaba siendo maltratada... ...y que se queman las banderas españolas... ...y su puta madre... ...o se queda la imagen de, de este Lopero ...entonces... Eh, ...me salió... Eh, ...un tema que se llama... Bienvenidos a la muerte... ...que habla un poco de todo esto... ¿no? De, ...y también... ...también... ...también es verdad... ...también... Hay, ...fue un momento en el que... ...pasó todo aquello de... ...creo que fue lo de Haití... ...o no, lo de Haití no... ...mucho antes movidas y catástrofes así en países del eh, tercer, tercer mundo, sí, pero es que muy fue una bacán, época eh, así que, sí. que hubo noticias así muy seguidas y que sal, hacían programas ¿no? en televisión española o su puta madre, programas súper solidarios, ¿no? que traían a un montón de artistacos, in Miami, para que fueran solidarios y bueno y enviar la ayuda, manda mensaje a tal historia. ¿no? Entonces sí. este tema se llama a la Muerte y hace así. Sí.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 Mensaje, haces la transferencia Hoy ya viven mejor No los que llegan sin fuerzas Cogidos de la mano Con manta en la cabeza La brisa de la orilla Se llanto de quien se queda Mañana olvidaremos cómo dos continentes Los sonido un camino De mentiras y de muerte Pero habrá otro programa Para hablar de lo importante Que nos lleve diez semanas Ver arder a gobernantes Y las jodidas banderas ¿Cuál cual va antes? Sin olvidar que sopesa, Ver qué dice hoy su Alteza Ojalá un día Nuestra mente a cuatro lados Para ver que nos tienen totalmente acomodados Bienvenidos a Occidente Para aquellos que pasaron El infierno del exilio Del mar de los atentados Bienvenidos a Occidente Mar de tierra que te hiere Y aquí, todos desde sus casas Que nos están escuchando Toda la gente, yo digo Bienvenidos a la muerte Y la gente hace La, la, la, la, la Y aquí, la gente de la radio Que ha venido a verme en directo No, por favor, decir algo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 Creo que no sé si la cantó entera, ¿eh? <risa> no sé si me dejó un trozo o algo. Pero es que a ahora me, me quedo he saltado. Esperaba que se quede, pero no lo sé. Hostias, que no lo es sé. que creo que me he faltado... Seguramente sí, van cuatro más, ¿no? O algo así. Cosas del directo. Los LOLOS sí. no. <risa> <risa> <risa> bueno, fallo del directo, sí. Sí, sí. sí. sí. Despices del directo. Ah, no, no, no, la he hecho bien. ¿Sí? He hecho bien? Sí, sí, sí, sí, mira. Después de cinco años me la estoy, aprend me la estoy aprendiendo. <risa> me estoy aprendiendo las canciones, joder. Bueno, si después de esta canción a alguien de los miles que nos han escuchado te quisieran contratar en algún festivalazo, ¿puedes dejar algún contacto, algún mail o algo para. Claro que sí. ¿Se contactaron? Eh, bueno, hay un. En el Internet está el Facebook que. que tiene también su. ...en la zona de, de información está el, el email... Creo, ...el teléfono no, no, no, el teléfono está... ...está el email y el Facebook es, bueno... ...poniendo Mateólica en el Google... y pones Mateólica y te va a salir... ...y también el MySpace, o sea, ahí va a salir... ...y después como mail, pues es... Eh, ...Mateólica con K de... ...kilo... Eh, ...arroba hotmail punto com... ...es sencillo... ...sí, no tiene más... Sí. ...porque hay que decir que para, bueno, cuando haces un concierto, si hace un concierto... ...es que es curioso, porque siempre haces cadenas de mails... Sí. ¿Y todo esto? No sé, ¿cómo te surgió la idea esta? Bueno, fue... Eh, tenía... Como... La historia fue como ya venía de la banda, de, de tener una banda, y ya había hecho lo mismo siempre, de mm. difundir, y bueno, como como todos los grupos, ¿no? Al fin y al cabo, de decir, pues como cantante, pues lo mismo, me cogí y lo mando. Pago un mail, me, no sé, diseño gráfico para hacerme ningún cartel, entonces simplemente mando el mail letra. La gente no sé ni si lo lee, <risa> por eso no me enrollo mucho, y entonces eh, mandarlo a todos los contactos que tengo y, y que se entere la peña. Luego, bueno, ahora ya que tenemos eh, ya todo esto que, que nos invade ahí de una manera increíble como el redes Facebook, eh, las redes sociales y todo esto... Pues bueno, me lo hice ya, por, pero por presión social al final, joder, con las redes sociales, porque es que me veía con el puto Facebook, es que si no, era un puto mierda que no me enteraba de nada. Te sientes marginado, ¿verdad? Y, y bueno, que todo el puto... El objetivo to, lo conseguido. Todo el puto mundo, sí, sí, es exacto, ¿eh? sí, sí. totalmente, o sea, lo han conseguido pero a full, ¿eh? Y me he hecho, pues mi Facebook, eh, pero totalmente musical. Lo que pasa que, ¿qué coño sucede? Pues que joder. Si es un cantautor solo, al final acaba siendo, quieras que no, pues tu Facebook como una, tu, tu Facebook personal. Sí. Porque si fuera la banda, pues es una banda y, y lo lleva una persona o tal. Pero hostia, Mateólica, ¿y quién son? Pues ese es uno, pues ese es suyo. Eh, ese soy yo. Claro. Porque, pero que para que no siempre intento mover ahí movidas musicales, cuando tengo conciertos, la entrevista en la radio... Eh, todo esto ahora ponerme a hablar con el colega de, de lo guay que le queda la foto en la que sale todo borracho pues eso es una puta mierda no, no, no lo suelo hacer aunque alguna ha caído siempre no que al final es como una puta droga no esa mierda pero joder es que yo con bueno yo sé mucha gente que ya se lo está empezando a quitar eh está empezando a pasar de todo el tema de toda esta movida de cuando tienes el la historia al Facebook y te cuelgan una foto y te etiqueta la voz bueno, es que es una historia que flipa llevamos toda la puta vida luchando por los derechos de imagen, por los derechos no de de de de, de, de, de de de de personales, de que no estar vigilados y toda esta movida y al final estamos todos en el internet que ahí te saben toda tu vida o si quieren, hay peña que cuelga fotos de sus hijos, tío, no me jodas. Y estamos llevando un montón de años Llevamos ahí luchando contra los derechos del niño y la, contra lo, lo, todo esto de la imagen, ¿no? ¡Joder! Pues ahora... Un no, foto de niño en internet que todo el mundo. Sí, tío, es que no... Bueno, no sé, ¿eh? igual cada uno que haga lo que quiera es responsable de eso. Y te engancha pero... sin darte cuenta, porque yo, hasta que se me jodió el ordenador hace unos meses, entraba todos los días, solo por ver si alguien había enviado un mensaje. Y si te dice, es importante, enviará el mensaje por móvil, te llamará, te verá... Claro. Y me di cuenta ahí que dije, hostia. Pero no. Llevo cinco días sin verlos porque se ha jodido el ordenador. Si tuviera donador lo vería también. No, no, pero es mentira eso. O sea, no es... Yo no se ha vuelto el si es importante, te llamarán al móvil. O... Con, ¡No! Porque si es importante, <risa> va, va ahí. Claro, pero ir a ver. Porque que, eso claro. lo ve todo el mundo. Sí. ¿No? Tú lo publicas ahí, de repente, es como... ¡Ah, lo han visto a mil personas. Le gusta tu, tu publicación. Sí, a ver cuánto <risa> me gusta consigo con este comentario. que abuela puta. Y si no por mail claro sí, si no es una cosa es otro si es importante por yo lo que he notado, lo que he visto en muchas bandas mucha gente sobre, eh, lo vi en bandas de hip hop eh, con una ideología así anarquista y tal eh, he visto que se han creado páginas web han creado una página web de la banda no tienes tu página web y que como mucho lo máximo que tienen después es a lo mejor un un twitter de estos o o, o un blog vale no tienen nada más sí. Bueno, el Twitter es parecido al Facebook, ¿no? Yo no he entrado nunca, pero... No lo sé, yo bueno, a mí tampoco, yo, yo no parecido. tengo. Tampoco sé cómo va la, la película no, esa, ¿vale? sí, lo desconocemos. Pero que estoy notando que hay muchas bandas que están de, eh, renegando de todo esto y están creando una página web, un, un lo que sé, pues un... Imagínate, me monto yo, mateolica.com, punto, punto, punto es, punto org, lo que, todas estas que siempre ha habido, ¿no? Sí. Te montas una movida de esas. Y estoy, me estoy dando cuenta que la película está montando eso porque es la única manera en la que tú controlas tu información. Tú pones las fotos que te salen de los huevos y tú pones las publicaciones que quieres. Y, y ya está. Y lo montas. Y si alguien te quiere conocer, alguien quiere saber de tu música, que se vaya a tu web. Pero la llevas tú. ¿Tal? Porque lo que pasa con estas redes sociales es que al final no eres dueño ya, de, a veces, de, tu, de tus cosas. Porque la peña te publica o sí. te mete vídeos en YouTube o te mete... Ta, de, ya no eres dueño, tío. Es como... Coño, me han colgado un vídeo del otro concierto Hostia, me han colgado unas fotos en tal sitio Hostia, que me han publicado no sé qué no sé, Joder O sea, y a lo mejor No sé, pues no te mola, tío Que, que, que, que la gente juegue ni con tu cara Ni con tu imagen Ni con lo que has escrito No Pero, Ojo, que yo estoy viendo que La peña está volviendo un poco para Cuando empezaba internet Que te montabas una página web Y tú eras el administrador, ¿no? Y la, y la mueves tú Pues hay peña que está volviendo a eso Y ya está Y no se monta nada más La web y quien quiera que venga ya está, ¿no? Claro. Hombre, es la manera también más rápida, ¿no? Quizás o no de... ¿Cómo te puedes contratar? Este dominio. Pim. Y nada más. Y ahí, hacer sí. tu tú la banda, es más cómodo, ¿no? Porque eso tienes una plataforma donde te tienes que mover. bueno pero lo más rápido, aunque no sepa mal... Hmm. Facebook tiene todo el mundo. Es y la forma claro. de llegar a más gente. Claro, es y la más rápida, entre comillas. Porque casi todo el mundo entra tu voto. No, sí, ahora, a ver... Día eh, hoy en día es la manera que, en que tú... O sea, pones algo... Y ya está, o sea, ya lo han visto 300 personas, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pla, ¿no? Y se publica, además te llega, ¿no? De rollo, han publicado no sé qué mierda de data, ¿vale? Por eso que mucha gente está diciendo, hostia, se me escapa de las manos, pues no, lo voy a hacer partiendo de mí otra vez con un enlace a internet donde está mi banda, está el grupo y aquí pone, ¿no? Mi historia, una foto, los conceptos que tengo y fuera. Ya está, o se acabó. Para que sí que es verdad que... Lo que decías tú antes, ¿no? El palomino que decías... Que ha conseguido el Facebook... Que si no lo tienes eres gilipollas, ¿no? Pero bueno, es que al final... Todas las Esto es como todo... Hace años... Yo... Joder, cuando tenía yo... 14 años... Si quería ir a mis colegas... Bajaba a la calle... Iba a picarlos a su casa... ¡Oye, te pico luego! ¡Bájate la bola! Se ha hecho el partido... ¡Pum! Y ahora no... Ahora los, los chavales, los niños... Salen del instituto... Y en vez de quedarse... O del cole, ¿no? Un rato... Hablando fuera Whatsapp le dice, ¿sí, sí, sí O se dicen Oye, cuando llegues a casa Conéctate sí. Coño, y no puedes hablar no, claro, no puedes no, un aquí ahora? Cara a cara Pues no, no Oye, cuando llegues a casa Conéctate Que hablamos Oye, ha llegado, ¿qué tal? O sea, no me jodas que se Estamos creando un rollo Una sociedad súper fría Es que no que no, que no, que no Que no Que yo lo veo con los chavales Con la peña más joven Que no, tío Que estamos volviendo locos Hombre, ya yeah. <risa> Voy a hacer un tema de eso <risa> Hombre, realmente yo me acuerdo cuando era pequeñita Hacer la ronda de los domingos Que era darse vueltas por Atrini Y picando a todo el mundo sí. joder, Y que, claro. normalmente acabábamos siempre dos o tres Y habíamos picado 16 Quedar en la plaza de abajo y quien viene bien Y quien no, pues mira, el día siguiente bueno, sí. el cole o... Yo también, estuve un de montón de... Joder, me acuerdo, un montón de años Que eso, que me quedaba la veña Y bajábamos ahí con toda la tropa Y picabas a... Venga, te pico a las 5, decías, ¿no? Te pico a las 5, a las 6. Y al final te ibas picando y te juntabas 7 o 8 y venga. Y te ibas a la plaza o te ibas a la calle de atrás o te ibas a donde fuera a echar un fútbol o, yo qué sé, o a fumar o a beber o lo que fuera, ¿no? Y ahora no, ahora ya se queda todo en internet, ¿no? Oye, que te... Conéctate luego, ¿no? Bueno, pues hablamos, pues habla aquí, dime lo que tengas que decirme aquí, un ratico, quedamos un rato. Pero bueno, yo qué sé. Ah, pues sí, tienes que sacar un temilla de esto, ¿eh? Que la verdad es que tiene muchas chichas nuevas generación Sí, sí, se llama así. Las <risa> es. La pregunta que no tenemos eso también, aunque la respuesta creo que la sabemos. Pero caché, ¿qué tienes de caché? O qué Hombre, entiendes por caché, yo, mejor dicho. Yo muy caro. <risa> yo una pasta que flipa. Yo lo... No, mira, yo nada, o sea y más para las movidas que me muevo eh, siempre es tocar por unas cervecillas eh, la cena o o mira justamente eh, con el rollo así de canto todo y tal he hecho muchos bermudes también muchos muchos mediodías o sea, igual bueno muchos he hecho a lo mejor cinco o seis pero joder sí. y ya casada, pues pues el bermud y ya está ¿no? cuando se puede cuando se puede pillar pillar algo Hostia, pues, pues de puta madre, ¿no? Te eh, dan algo de pasta, pues, pues perfecto, pues genial a mí ya me está bien. Pero cuando hay movida, la mayoría de historias siempre son por, por también por, pues sobre toca en causas cosas solidarias, muchas casas ocupadas, tener libertarios y tal. Y ahí siempre la movida, pues bueno, por lo, por la noche, por la cena, el, igual el transporte ah. y, y ya está. Mm. Bueno, está bien Sí, sí, cuando se puede, sí. bueno, se puede coger algo, pues se, se pilla algo y, y ya está Pero tampoco voy pidiendo demasiado, <risa> ni, ni pasta Y yo siempre, a ver, ¿qué, ¿Qué me ofreces? ¿Cómo es la movida? ¿Qué, ¿Qué historia es? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ya está ¿no? Y ahí llegamos ahí a los acuerdos que haya que llegar <risa> <risa> O sea, pues la verdad que muchas gracias por haber venido, Mateo Gracias sí. a vosotros, está me ha molado mucho la entrevista sí, gracias. Puta madre Recuerdo la entrevista todavía en aquella radio llamada Radio Niña 4, también que también fue <risa> ¿vale? y me ha molado mucho. Muy, me lo he pasado bien. Aquí. ¿Tienes concierto próximamente? Pues sí, mira, eh, ya bueno ya he hecho el del lavabo. <risa> ya. Ya, <risa> ya fue bien. He hecho el del lavabo. Entonces luego tengo el 9 de junio. Va a haber, vamos a hacer un concierto en Cambías, vale, allí en Sans, en la casa ocupada que lleva un montón de tiempo. Y me han llamado para una, una fiesta que van a montar Va a montar gente de Badalona, una fiestecilla allí Y voy a tocar yo Y después va a pinchar un colega que es DJ Oski Que pone así un poco de punk, un poco de reggae Un poco así, un poco de... En cambias, ¿no? En Cambia, sí ¿A qué hora empieza, más o menos? Eso creo que será más o menos a partir de las diez y media O sea, para que yo empiece a tocar pues diez y media once Tocaré media horita Y luego ya pincha el colega ¿Vale? mm. Igual un poco más de media hora Pero bueno, sí, por ahí, diez y media, ¿vale? Luego al día siguiente, el 10 de junio, en el edificio 15o, eh, me han propuesto un agente, eh, que ahora será? No, sé, no sé quién es. <risas> de, bueno, hacer concierto allí en el edificio 15o, abajo también. Una cafeta un domingo. Cafeta domingo sí. ahí. Y, y eso. Y después ya, lo, y después ya tengo. Cosas de aquellas que se hablan, ¿no? Que te comenta la peña de... Oye, vos, para tal fecha. Oye, vos, para tal fiesta. Oye, para tal... Tamo... Vale, vale, hablamos, hablamos, ¿eh? nos llevamos Y ahí queda todo en el aire. Y de momento, confirmado, está esto. El, el 9 y el, y el 10. Mira. Ah, ¿El fin de semana después de fiestas? Sí. Sí. Sí, sí, sí no tengo, No tengo nada y de repente no se ha ido. ¡Bla! ¿No? No, guay, guay. De Odo, genial. De puta madre. Y, ahí, y, y, y bueno, ahora siempre en verano suelen salir cosas. A ver qué, qué va saliendo. También me estoy moviendo un poco por mira, por internet ahí buscando con, conciertillos y fiestas. Y con los contactos de siempre, de Peña. Y moverlo. Y tengo echado la caña por ahí a ver si pican y me sale algo más. Y ya está. Y aquí en la radio, cuando queráis me vengo aquí y, y para lo que sea, hombre. Bueno, pues todo para el 10, ¿no? Me parece que nos veremos. Sí, el diez sí. seguro. <risa> bueno, las preguntas hasta que han llegado, ¿no? Sí, si no quieres contar algo... Puta madre, aquí ya estuve también, cuando vieron cuando Montorra y resaca también aquí una movida, uh -huh. cuando fue el año pasado, sí, que tocaban los Putez y, oh. y otra banda más, no acuerdo el nombre ahora, pero bueno. Y esto que el primero aquí también, y, y guay, vino Peñita, había y gente. Guay. Y de puta madre. Bueno, yo, muchas gracias por haberme invitado, Bien. tenía ganas, y habíamos hablado de, ¿cuándo me lleváis? <risa> Y Llevado a mucho tiempo camelándote estas esta, esta movidas molan, molan Y, joder, a ver si podemos un día venir el colectivo rompiendo cuerdas Ahí, Uy. todos juntos, y hacemos una, una todos juntos es una locura, <risa> ¿eh? Vaya peligro, vaya peligro Ya pues sí, cuando más o menos esté ya... Sí, hablan de la aire, movida, claro Nos traemos para acá, ya nos irás De puta madre, yo encantado de la vida Y agradecerlo un montón que, que haya Radios Libres aquí Que se siga emitiendo clandestinamente en las ondas y que esto es lo que mola y, y dando alternativas a la peña ¿no? de musicales y de contrainformación que está de puta madre o sea y después de tocar esta melodía de Nokia con la guitarra sí ¿cómo te sientes? no, bueno es que yo, yo toco, toco bastantes cosas y, y bueno he visto ahora no podía repetirlo pero, pero soy así Bueno pues nos tocarías algo de despedida sí te podemos tocar algo de despedida Y... y voy a ver qué, qué, qué, qué, qué hay por ahí. ¿Qué tenemos por ahí? Pues oh. mira, voy a tocar una canción que habla claro de la radio. Una radio que os gusta mucho. Que a mí también, que se llama Los 40 Criminales. Y hace así. Para despedirnos, muchas gracias, chavales. ¡Puta madre! Y esto hace así. ¡Azúcar!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 Vivamos de camino a los 40 criminales, seguimos apostando por tener la autogestión, solo somos producto de los barrios marginales.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 Seguimos apostando por de la autogestión, solo somos producto de los barrios marginales Y yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú Las palabras serán parte de tu gloria o de tu cruz Y es que yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú Las palabras serán parte de tu gloria De tu gloria o de tu cruz. Y hasta aquí, gracias.